Absolutamente, 100% de la erupción del caule. Yo el día de ayer estaba en vuelo hacia el interior en la cordillera y había una cantidad importante de ceniza, una ceniza muy fina, pero que ya nos hemos acostumbrado. Pero la verdad es que solamente cordón caule.